it'll be hot <tose> repetition Radio Refugio de bípedos.com.ar Transmitiendo para casi toda la galaxia desde la comodidad A través de las siguientes emisoras eh, Los días viernes 22 horas por Radio La Retaguardia O Retaguardia Radio O Retaguardia radio.blogspot.com. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Está muy bien, perfecto Ret Yo Estoy totalmente de acuerdo con usted Retransmisiones días, eh, sábado eh, Sábado 18 horas sí. Domingo, Otra vez empezamos con lo mismo. domingo 24 o lunes 0 Que es lo mismo eh, Lunes 19 horas, todo esto por radio La retaguardia, miércoles 19 horas por radio Por qué, y los fines de semana Nuevamente en radio por qué En serio, che, y los martes entonces En ningún lado podemos ver una película Los martes nos dedicamos a hacer cualquier cosa Yo vi una muy buena que era este... Ay, no me voy a acordar el nombre ahora. No, por favor, contame algo porque mirá Acordate que estamos en Meda. no podemos decir Absolutamente nada eh, ¿Quién mató a Jack? No, Jack muere al final, una cosa así era Ah, no me cuente el final No, no, no <risa> Pero me lo acabas de contar Se llama así, Jack muere al final Y si no era Jack era otro nombre de esos, eh, pero muy buena Jack Si no era Jack era, decimos, este, este, qué sé yo, Pedro, Peter, no sé, uno de esos No, creo que era Jack, o John O John Muere al final, muy buena eh, No era Lennon No, Bueno. No. Escúcheme, lo tuve que amordazar a Máximo Paz, no y... la T ahí en el baño sí. para que no venga a hablar porque hay veda, yo pensé que no había venido, no no hay Veda, si hay Veda Máximo Paz no puede estar ¿Hay veda? Claro Bien, entonces vamos a hacer un programa de literatura hoy eh, Probablemente vamos a, vamos a buscar en el baúl a ver qué encontramos de, de literatura Sí, me parece bien Está bien, mientras abrimos el baúl vamos a escuchar qué dice el pronóstico del tiempo El Servicio Meteorológico Nacional indica para el día viernes, tarde, noche A las 22 horas están ahí ellos probando los 8 grados A ver que me acerco un poco más Cielo algo ligeramente nublado, vientos leves del sector sur. Domingo 6 grados, máxima 15, mira, 15 grados, ¿eh? ¿eh? Bien, fresco. Sí, eso, para el domingo bueno, este, no, fresco 15 grados no es fresco. Que no. Bueno, tarde noche estaba con chaparrones, ¿eh? Uh, se pudre. Y este el lunes 7 grados, 12, de 7 a 12. Me salté el sábado, es una incógnita. El sábado no lo sabemos y para el día miércoles el pronóstico nacional Está avisando de una ventolina de votos. Vamos ya mismo a la musiquilla, ventolina de votos, mirad. Buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a esta nueva emisión de refugio de 2comar El programa de radio portátil que bota la cordura ¿Cómo le va, Jacob? Bien, me está yendo muy bien este día sí. eh, ¿O a vos? ¿Cómo te va Fernández? Estamos en un día muy poético Muy poético hoy. Abriste ahí el baúl que había Encontramos un par de, de, de notas con poetas Sí, yo tengo una ¿eh? Sí Sí, va, no, no es una nota Es una poesía Después te cuento Bueno eh, Bueno, estuve en el baño recién Verificando que Máximo Paz Esté bien atado y amordazado Hoy no lo dejamos salir al aire Bien, me parece bien Definitivamente ¿Y qué le parece si sin perder Un solo instante más Vamos ya mismo a las gacetillas Que podrían haber llegado a Nuestro mail Pero no lo sabremos Porque jamás lo abrimos No Una que no llegó al mail Es un mail de Marcelo Balco Marcelo. Sí, Desmonumentar en Luján. El martes 13 de agosto estaremos en Luján junto a Osvaldo Bayer presentando mi texto Desmonumentar a Roca. Cuando digo mi texto es el texto de Marcelo Balco. En esa oportunidad dos vecinos de Luján, Nicolás Grande y Federico Suárez presentarán su proyecto para cambiar la calle Roca por Cacique Calelián. Centro Cultural José Artigas, Mitre 846, en Luján, ya que están ahí en Mitre 846, le pueden cambiar el nombre a Mitre también. <ríe> es lento, pero viene, lento, pero viene, dice Marcelo. ¿Sigo yo o hacemos como habíamos dicho? ¿2, 1, 1, 1, 2, 1? No ¿Qué no sé. decir vos? Dale nomás. Bueno, esta gacetilla se titula Walter Pulacio a fuerza de lucha. Esta vez sí, el 24 de septiembre llega el juicio. Con 22 años de demora, a 4 de la elevación a juicio y tras varias suspensiones, finalmente se fijó fecha para el inicio del, de del debate oral y público contra el comisario Miguel Ángel Espósito, ex titular de la comisaría 35 y jefe del operativo policial desplegado el 19 de abril de 1991 en las inmediaciones del Estadio Obras. Este viernes a la noche centenares de jóvenes fueron arrestados en una razia durante un recital de rock. Walter Bulacio, de 17 años, salió a la mañana del sábado 20 de la comisaría en ambulancia con un grave cuadro neurológico consecuencia de la tortura. Una semana después murió. A lo largo de la infinita causa judicial, cada gobierno hizo lo suyo para garantizar la impunidad de los represores. El gobierno de Menem, cuyos ministros y demás operadores se turnaron para apretar jueces y fiscales, fue el encargado del encubrimiento inicial. El comisario, cuyo hermano solía aparecer en las conferencias de prensa presidenciales, custodiando al primer mandatario, recibió la defensa oficial del cuerpo de abogados del Ministerio de Interior del que entonces dependía la policía. Hasta que prefirieron recurrir, como sucedería 20 años después con los policías en la causa por el asesinato de Mariano Ferreira, a un prestigioso y caro estudio del poder, el mismo que por entonces defendía ministros como Cavallo, secretarios como Matilde Menéndez y empresarios socios del poder como Jabrán. Durante el gobierno de la Alianza, además de sostener la inmovilización de la causa, el presidente de la RUA contrató. Para contestar nuestra demanda internacional, al académico Daniel Pastor, que años después sería el primer director de la Academia de Formación de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri, quien negó que Walter fuera torturado y defendió al Estado argentino con los mismos argumentos de la defensa del comisario en la causa interna. Cerca del juicio en Costa Rica, el actual precandidato de UNEN y ex camarista federal Ricardo Gil La Vedra fue nombrado como juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para representar los intereses del gobierno argentino. Cuando Eduardo Dualde llegó a la presidencia, encomendó el asunto a su ministro de Seguridad, Juan José Álvarez, su socio en la represión del Puente Pueyrredón. Para evitar el juicio y la condena internacional, reconocieron la responsabilidad del Estado argentino por la detención ilegal, tortura y muerte de Walter por decreto presidencial. Total, había sido otro gobierno. El 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino Y le ordenó terminar con el sistema de detenciones arbitrarias eh, Como averiguación de antecedentes, contravenciones, faltas, racias, procedimientos de entrega al menor, etc. Fue el turno entonces de los gobiernos kirchneristas que se dedicaron a cumplir la sentencia internacional incumplir, A incumplir, perdón sí. Internacional, mientras en su particular estilo anunciaban a cada rato su cumplimiento Cristina Fernández, de la mano de Aníbal Fernández, anunció la exoneración del comisario Espósito, que, agotado por los scratches llevaba entonces 12 años jubilado. Cada vez que la Corte intimó al Estado a informar sobre los motivos de demora en el cumplimiento de las cuestiones de fondo de la condena, contestaron con rodeos y eufemismos, y hasta mandaron al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Lu Luis Dualde, a presentarse como querellante en la causa interna mientras tanto ampliaron todas las facultades policiales para detener personas arbitrariamente incorporaron otras fuerzas como gendarmería y prefectura al control territorial y batieron todos los récords en materia represiva hoy agotadas todas las excusas llega el juicio que empezará el 24 de septiembre a las 10 de la mañana ante el tribunal el TOC número 29 ya lo dijimos cuando en 2011 se había fijado la otra fecha Este juicio, el intento definitivo de consolidar la impunidad, además de llegar tarde, llega mal. El comisario Miguel Ángel Espósito será el único acusado. No se lo juzgará por la muerte de Walter ni por las torturas a los restantes 73 detenidos. El objeto del juicio será exclusivamente la detención ilegal, que no es poco, pero no alcanza. Esto lo firma Correpit. Sigo entonces... En mi turno, ¿no? ¿O querés leer algo más? ¿No? Bien. Este, ¿De quién es Punta Grande? El empresario Jorge O'Reilly dice que... El sitio sagrado de los pueblos originarios... Ubicado en una exparada ferroviaria... En las afueras de Tigre... Es su propiedad privada. Tal afirmación se basa... En un boleto de compra-venta del 2007... Que se encuentra en juicio. La transferencia tiene muchas irregularidades. Los reclamos fueron iniciados por un vecino... Y luego continuaron con organizaciones indígenas... Ambientalistas y de derechos humanos. Acá... En este link que te digo PuntaGuerandí.wordpress.com Barra 2013, barra 06, barra 17 Barra informe, guión especial, guión de Guión, quién guión es Guión, punta, guión, querandí, ¿entendiste? Me perdí, pero no importa Bueno, lo buscas en PuntaGuerandí.wordpress.com Wordpress con doble S y con La B, doble B, ¿no? Al principio La doble, de, de, doble W Si, sí, esa, y si no, bueno, buscas de quién es PuntaGuerandí Y ahí te vas a enterar bien de quién es la propiedad y cómo es este problema de Punta Querandí. Y una cosita que ya se viene para el 25 del 8, es el mes en que estamos, ¿no? Sí. Bueno, el 25 del 8 se viene el cierre del mes de la Pachamama en Punta Querandí. Hay un evento en Face, entran, lo buscan, lo miran y ya se van ahí anotando para, para estar el 25, ¿no? Bien, y esta gacetilla ya en, en Radio La Retaguardia, al menos esta semana escuchamos algo sobre el tema, el domingo 4 de agosto a la madrugada, inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la policía metropolitana clausuraron la Casa de la Cultura Los Compadres del Horizonte, en el marco de una actividad del ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. De esta forma nos impiden continuar con las actividades que cotidiana y colectivamente desarrollamos en Compadres. Nuestros trabajos con compañeros y compañeras, cuyos derechos básicos como el acceso a la vivienda digna, trabajo, salud, educación son vulnerados. Talleres artísticos gratuitos para niños y niñas y adolescentes del barrio, talleres artísticos y de formación de oficios para adultos, Con esta clausura también se está impidiendo el desarrollo de artistas y trabajadores del arte independiente quienes han encontrado durante más de 10 años un espacio de expresión y participación consolidando nuestra construcción desde abajo No estamos encuadrados bajo ninguna figura legal que represente todas nuestras actividades Este vacío legal en el que estamos es aprovechado en un contexto preelectoral por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Por esto la clausura es ilegal e ilegítima, ya que nos están considerando como los locales comerciales cuando en realidad somos espacios autónomos de cultura popular. Compadres hoy vuelve a ser clausurado, pero no es solo compadres, se trata de un avance político contra los espacios autónomos de organización que luchamos por una transformación social. Esta clausura se enmarca en una persecución y hostigamiento a los espacios culturales a nivel nacional. Denunciamos que es parte de una decisión política del gobierno de turno para excluir y erradicar las prácticas autónomas de la cultura popular. Defendamos entre todos la cultura popular, Esto lo afirma compadres del Horizonte Me queda, no, la clásica de abuelas de Plaza de Mayo No la dijimos, capaz al principio del programa Esto generalmente lo decimos Pero dice, anuncia con enorme felicidad La restitución de la identidad de Pablo Germán Las Chan espero estar diciéndolo bien Otro de nuestros nietos robados por el terrorismo de Estado Secuestrado junto a sus padres el 15 de abril de 1976 Cuando tenía solo 5 meses y medio En abril de este año Pablo fue contactado por integrantes de abuelas Y hace cerca de un mes accedió voluntariamente a realizarse el examen inmunogenético Que logró determinar en un 99,99% ,99 su pertenencia al grupo familiar Atanesio las Chang El informe completo lo pueden ver ahí en Abuelas de Plaza de Mayo en la página de ellas Ahora sí, entonces llegamos a la ÚLTIMA GACERÍA DE LA NOCHE, de la noche. basta de hacer payasadas es la última gacetilla de la noche es la hable gacetilla... con el operador yo no tengo nada que ver Godofredo, dofredo hazte cargo es la gacetilla excusa este no sirve de excusa para escuchar una poesía no sirve de excusa para no sirve de excusa escucha para también, escuchar ¿sí? una música este tiene que ver con el subte no de la línea B que se inauguraron dos estaciones que finalmente no llega el subte hubo ahí personal jerárquico era operando los subtes durante un tiempo de la línea B porque Este, como vemos en la página del subte, del sindicato de los trabajadores del subte, estaban un poco llenas de agua, estaban un poco... Hay algunas goteras, sí, sí, fotos con, con goteras. Con algunos problemas y además no tenían en cuenta el, la cantidad de trabajadores que necesitarían incorporar. Porque serían más horas de trabajo Así que por eso el subte no llega a las últimas dos estaciones Llega, como de costumbre, hasta los incas El personal jerárquico de la empresa se cansó de. ¿Y ¿Cuánto este... laburaron? ¿Dos días, no? Sí, no sé, se cansó de llevar gente en esas dos paradas Que se inauguraron, que las inauguró el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Pero que no, Ajá. ¿viste? Está bueno Está bien, está bien Vos no sos bienvenido va, ahí Va a ir eh, la reta personalmente a manejar los subtes Está bien Este, estamos en B. Sí, no se puede decir la reta. Ah, pero no es candidato. Ah, ¿no? No. Bueno, este, como el subte llega hasta los incas y como esta es la Gacetilla de Excusa, vamos a escuchar una poesía que no me acuerdo cómo se llama. Pero la vos Tristeza sabés, del Inca. La Tristeza del Inca, viste. Claro, tiene sentido. Y vamos a escuchar una música que en realidad no es tan música, es un spot viejo del subte cuando hacían esa del Minotopo, no me acuerdo cómo era sí, la sí, historia. Sí. Hamburguesas de Minotopo, Ah, no, era otra. Le cortan el corazón. Para mí, que el que canta es el de la renga, el tema este del subte. Tiene un aire, tiene un aire. No era, no era, pero tiene un aire. Gacetilla, excusa, Inca y topos. <risa> Fuiste tu Inca triste, de soñadora frente. Ojos siempre dormidos y sonrisa de ayer. Que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa enamorada de él. Por distraer sus penas el Inca en guerrero, puso sus drogas en marcha y la broca lo retiró, fue dejando despojos sobre cada sendero, y en las nivel más altas con su sangre marchó. Ay Señor dijo el más viejo sacerdote, este mal que te aqueja es el remedio del mal, la mujer que se ideado ha dado tiene allí en las penas, un trigano en los bucles y en la boca un coral. Ay señor, cierto día vendrán hombres muy blancos A de oírse en el bosque el marcial caracol Cataratas de sangre formarán los barrancos Y entrarán otros dioses en el templo del sol Muchas gracias Debajo de la tierra vivía un semidios De hombre era su cuerpo, de topo su tez Raptó a una doncella que a su túnel llevó Aunque no era diosa, de ella se enamoró El dios Silineo a su hijo ordenó Que mate al vino todo y rescate a la volta La dulce doncella desapareció Llevando en sus brazos el gran corazón. Tal vez aquí abajo lo escuches latir y así su presencia aún puedas sentir. Adelante, adelante, pasen ustedes, pónganse cómodos, prepárense para disfrutar. Refugio de Bípedos Este es un programa de radio portátil único en su estilo, si es que hay un estilo con algo de poesía y mucho de delirio un juego imaginario de radio portátil es Refugio de Bípedos Informes anarquistas, homenajes a escritores Metemos las narices en eventos culturales o en oscuros bodegones Acercándole al oyente lo que pasa Que nos sale en los diarios Refugio de bípedos Móviles allí donde ocurren injusticias o noticias sociales Que no son muy difundidas y que forman esta mezcla Llamada Refugio de bípedos Un juego imaginario De radio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 Comunidad Contra Arte de Córdoba entrevista a Chuni Sousa de la Asamblea de Esquel Chubut Argentina Bueno, bueno. Eh, bueno hola, buenos días soy Chuni Sousa de la Asamblea de Vecinos de Esquel y bueno, va, eh, vamos a contestar un poquito las, las preguntas de ustedes y la inquietud de saber qué pasa en Esquel y qué pasó eh, vamos a contar que primero empezó en el 2002 cuando aparece la noticia de oro en Esquel. Eso movilizó a todos, la palabra en sí es importante, oro. Bueno, apenas empezamos a averiguar cómo era, nos dimos cuenta que no era tan así, tan brillante como el oro, ¿no? Que era muy oscuro, porque para sacar el oro tenían que perforar la montaña Este, triturar miles de toneladas de, do, de roca por día había que ponerle cianuro, agua, enormes cantidades y numerosos químicos eso alertó a Esquel entonces nos conectamos con Catamarca bajo la lumbrera y ahí vimos cómo era el problema en sí ¿no? nos enteramos que esto era una política de los años 90 eh, promovido por, ese, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los países del tercer mundo que impusieron en 70 países subdesarrollados una política para sacar los minerales que en sus países ya no había más. Nos dieron 80 millones de dólares que nunca se rindieron para hacer avanzar estos, estos proyectos Y bueno, entonces nosotros vimos que había mucho interés en hacer eso. Pero ¿para quién era? ¿Y cómo? ¿A qué costo? Y bueno, al costo de entregar los bienes comunes, la tierra, el agua. Y entonces es que él se movilizó, comenzamos la lucha eh, varios meses. De... Nuestro lema fue siempre del primer día, información y difusión. En, os, en esos pilares se asentó la lucha de Esquel. Bueno, y entonces este, así llegamos al plebiscito, que ganamos por el 82%. Este, fue una, una oportunidad hermosa de participar, porque nosotros veíamos que nuestra la democracia eh, representativa no nos representaba nada. Entonces llegamos al, al hecho de participar. De ahí en más participamos sin parar un solo día, con eh, numerosos medios, ¿no? Eh, el boca a boca en ese momento fue lo más, lo, lo más importante. Internet que recién empezaba, recién empezaba. Este, así que muchos aprendimos de Internet gracias a la minera, es una cosa buena eso. ...que le debemos... ...así que bueno... ...pero ya... eso fue promovido por la municipalidad... ...para lograr el plebiscito... Eh, ...¿cómo lo hicieron legalmente? Por, ...por intermedio del intendente... ...lograron que se hiciera... Todo lo. Dieron que... el apoyo municipal... ...no, digamos? no, no... ...en esto nunca tenés el apoyo municipal... ...ni municipal, ni provincial... ...ni nacional... ...que es política de Estado fomentar las leyes mineras y estos proyectos. Esto viene con el aval de, todo el, de todos los poderes. Sí, todos los poderes. Y, políticos. Para y la, presión, votar, la, presión, la presión de la gente en la calle, que es lo que para estos proyectos. Éramos 2, tres mil, cuatro mil personas en la municipalidad pidiendo el pedevisito, presionando los concejales se escapaban por la ventana fue una presión muy fuerte ¿eh? porque no entendían eso, ellos decían como dicen ahora, desarrollo y crecimiento y progreso y bueno, son palabras pero Gioja lo sigue diciendo Mayoral lo sigue diciendo y la presidente Cristina K lo sigue diciendo, porque ellos Ya destruyeron Santa Cruz y, bueno, quieren hacer lo mismo en Esquel. Nosotros, en Esquel y todo el país, nosotros sabíamos bien cómo era porque uno sabe lo que pasa en la casa del, del vecino, ¿no? Entonces sabíamos que la minería en Santa Cruz, sabemos que no es futuro ni desarrollo ni nada. Entonces, nos opusimos a eso, sumado a la gente de Catamarca que vino, nos habló. Y bueno, vimos que no era como decían. Conseguimos las cosas de la municipalidad en base a la gente en la calle. Como el político le tiene miedo a la gente en la calle porque son menos votos y miles de personas, eran miles de votos menos y bueno, hicimos el plebiscito. Pensaron, decían empate técnico. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar Yo pensaba 50, 60, no 82. ¿Por qué? O sea, ellos mismos también, los políticos, los del sí, votaron por el no, porque en el fondo sabían bien cómo era esto, lo sabían bien. Porque las mineras tienen una forma de trabajar que es, primero te quieren convencer por las buenas, mintiéndote porque no pueden decirte la verdad. Te disfrazan, maquillan los proyectos, para que vos caigas. Bueno, vos decís, no, no, porque te informás, porque ves, decís que no. Entonces te compran. ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Te dicen, ¿eh? Y entonces compran a otros cuantos. Y después queda un grupo que no se entrega ni de ninguna forma y a esa gente la aprietan, la amenazan eh, por las malas. Nosotros tenemos 40 causas de vecinos amenazados, pegados, este, y eso quedó archivado en fiscalía, ¿no? Este, pero bueno, esa es la forma que tienen. En, por ejemplo, en La Rioja, hay lugares que están plenamente en ese proyecto, en, ese, en esa etapa del desarrollo de la lucha de los vecinos, ¿no? La resistencia. Refugiodebípedos.com.ar, el único programa de radio portátil completamente desorientado. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Salió el CD de la colección Dejada de leer, Refugio de Monos, sería el CD número 3, que habla sobre los cómplices civiles de la dictadura y el rol de Estados Unidos. ¿Cómo que salió? Sí. ¿Y dónde lo consigo? Se consigue únicamente en las frías si y ha pedido a .com. Ah, bueno. Sí. Está este. Bien. Hablan Cachito fukman, Nora Cortinias, Pablo Yonto, Mirta Vera, Baravalle, Patricia Walsh, Osvaldo López, Tati Almeida Entre otros también hay un scratch de hijos a las oficinas de Ledesma Y hoy vamos a escuchar de ese CD de la colección dejada de leer Refugio de Monos Sobre los cómplices civiles de la dictadura del rol de Estados Unidos A José Schulman de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre Tenían los militares, los policías y los agentes de inteligencia, sus ejecutores Pero que tenía un núcleo fundamental, hegemónico, que eran los grupos empresariales nacionales y extranjeros. Por lo tanto, nosotros no utilizamos la expresión cómplices civiles porque daría idea de que tenían un rol subalterno cuando en realidad creo que los grupos empresariales eran el eje de este bloque social y los militares fueron los ejecutores del plan. Terrorismo de Estado no es otra cosa que el Estado organizando y, y, y ejecutando el terrorismo y a veces se, se limita mucho la idea del Estado a su, a su brazo armado y el Estado es todo, y incluye los jueces, los, los, los académicos, los periodistas, los intelectuales Particularmente te puedo hablar de que, que sos ahí santafesino y fui secuestrado y torturado en el centro clandestino de la Cuarta y en ese circuito participaba un funcionario judicial que llegó a ser juez federal, que se llama Víctor Bruza que lo logramos juzgar y condenar en el año 2009 a 23 años, es el único juez federal condenado por, por terrorismo de Estado en la Argentina, así que no tengo ninguna duda que los jueces eh, en su inmensa mayoría habría excepciones muy pero muy muy puntuales este, fueron parte necesaria del terrorismo de Estado puesto que ellos rechazaban los habeas corpus y cada vez se sabe más que en muchísimos casos eh, llegaban a los centros clandestinos conocían perfectamente de las torturas y y del robo de bebés, entre otras cosas ¿no? ¿Y en cuanto al rol de Estados Unidos piensa que alguna vez podrá ser juzgado podrá ser llevado al banquillo a Estados Unidos? Estados Unidos es el, el, el gran inspirador del, del terrorismo de Estado en América Latina y en el mundo este, bueno, juzgar a Estados Unidos lo que hay que hacer es derrotarlo no, este, no creo que se lo pueda juzgar Estados Unidos deberá ser vencido por los pueblos, este, como fue vencido en Vietnam, bueno, este, como fue vencido en Bahía de los Cochinos por Cuba, pero eh, los intentos que ha habido hasta ahora de someter a los funcionarios norteamericanos más notorios como Kissinger a juicios han sido nulos porque Estados Unidos, eh, contra lo que la gente puede imaginar, eh, habla mucho de la jurisprudencia internacional, pero no ha firmado ningún pacto de los que dan origen a los tribunales internacionales. Por lo tanto, este, los pedidos de que sean juzgados eh, no son respondidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, buenas tardes, buenas, días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Ahí va. Refugio de vip 2comar The <laughs> y refugioidebípedos.com.ar continúa dando vueltas por los lugares donde haya cultura independiente, entre estas cosas, poesía. Y nos encontramos con un poeta que, como de costumbre, le preguntamos el nombre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Sebastián Cyber Barraza. Bueno, acabamos de ver una bonita perjo de poesía. Cuéntenle al oyente, ¿qué anda haciendo usted por estos lugares? Bueno, vine, me invitó acá a Chito Minores. varias veces me había invitado, pero por X cuestiones de la vida no, no había podido venir. Eh, y bueno, hoy tuve la, la, me pude organizar y a pesar de la fiebre vine. Y nada, que estoy, lindo, disfrutando de este tipo, de que se sigan haciendo este tipo de encuentros. Bueno, para contarle un poco al oyente, eh, la poesía que hace usted, ¿más o menos por qué enero Santa? no sé si la poesía anda por algún sendero creo que hasta pensar en encaminar la, la poesía la puede llegar a ser un, un arma de doble filo eh, me parece que la, la poesía tiene que ser algo que, que va del autor que tiene que sale del autor hacia El, el público en cualquier medio, ¿no? en cualquier formato el formato de una canción, el formato de una película, el formato de un libro el formato de un escenario lo que fuere eh, pero no, no, la poesía no tiene que ser algo ni pensado para para el público ni, ni pensado para nada ¿no? no tiene que ser pensada ¿no? y me parece que encaminarla es un, un error yo quizás eh, escribo sobre lo que como, como creo que cualquier poeta sobre lo que me pasa o, sobre lo que me sucede sobre lo que me supera especialmente ¿no? bueno y nosotros en nuestro programa tenemos una una pregunta un poco así muleto que le hacemos a todos los poetas ¿qué es para usted la poesía? yo soy medio etimológico en ese sentido quizás es un vicio docente yo me dedico a la, a la docencia desde hace muchísimos años y en particular a la docencia de poesía hace casi 10 y yo entiendo a la poesía en el sentido originario de la palabra y creo que abarca Um, principio todo acto creativo todo, todo acto creativo es un acto poético Y en particular, la poesía, como género, si quisiéramos, eh, yo la entiendo como que abarca a todos los géneros de la palabra, desde una canción hasta una novela, hasta un cuento, hasta lo que llamamos poema, un poema rimado, un poema en verso, un poema en prosa. Entiendo a cualquier expresión de la palabra, mientras sea auténtica, ¿no? Mientras salga de la, de la víscera del autor, eh, mientras sea de la viscera del autor mientras sea vomitada por el autor eh, entiendo que eso es poesía después, lo demás es una cuestión de formato de, de cómo lo embala para llegar mejor al público, nada más Bueno, y si el oyente se siente interesado, ¿hay algún lugar a donde ir a, a ver, leer escuchar o sentir poesías tuyas? ¿Por ejemplo un lugar electrónico? Sí, estoy en muchos lados trabajo mucho lo escénico, así que me a ir buscando muchos lados, normalmente en la mayoría de los siglos participo en aunque sea alguna vez en el Pacha que ahora lo vamos a reabrir solo estar a veces en el Matienzo Y si no bueno por internet me pueden encontrar en Facebook que mi Facebook es eh, facebook barra Cyber con Z Z A I P E R y si no hay un grupo que yo coordino que se llama Cruzagramas que es de donde doy mis talleres eh, y si no mi blog es dialectivos, dialectivos con D bueno no nos queda más que darte la Gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte Bueno, muchas gracias a vos Hasta luego Me alcanza con no tener Hambre Me alcanza con no tener Me alcanza con no tener miedo Me alcanza con no deberle a nadie Ni un peso, ni un beso, ni una explicación Puede ser que esté equivocándome Puede ser que esté haciendo mal las cosas Que tengo que reaprender Uf, tantas cosas Y decime quién me va a guiar a mí Acá en este infierno sí. Pan, tu, pan. Guerra de todos contra todos. Pan, tu, pan. Los reclamos, reclaman, solo. Mani mani mani mani pank pank, Ya nadie pretende libertad. Ya nadie pretende libertad. Ya nadie recuerda que para poder vivir hay que ser libre. ¿Te preguntas por qué nadie reacciona? Mientras tanto vos yo. Y pensas, ¿por qué no reaccionas? Parece ser que hay que volver a repetir. Una vez, otra vez, cada vez más. Que la única reacción válida es la de adentro. Pan, guerrate pan, todos contra todos. Pan, pan, los reclamos reclaman solo. Mani mani mani mani pan. pan Yo a nadie pretende libertad. Ya nadie pretende libertad Ya nadie recuerda que para poder vivir hay que ser libre Decime para qué quieres la plata si no podés ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet te Ik a niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat que moet doen. Ik weet niet wat ik con torres en control, pan tu pan y Ya nadie es confiable Te meten miedo para que no vayas a salir A ver si hablas con el de al lado y te pones a pensar A ver si hablas con el de al lado y te pones De acuerdo y conoces un pedacito de la realidad Te mete miedo para que no vayas a salir Y mientras tanto ahí encerrado Sos más chiquitito que siempre Sos más pobrecito que siempre Estás más solito que nunca Y tenés miedo, más miedo pan, tu, pan. De todos contra todos. Pan, pan, los reclamos reclaman solo. Da, da, da, da, pan, pan. Ya nadie pretende libertad. Ya nadie persigue libertad. Ya nadie recuerda que para poder vivir hay que ser libre. Acaba de sonar Alba Iru Subieta ¿Cómo me cuesta ese apellido? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama el tema? No tenés ni idea. Eh, el tema si te pregunto, no vas a saber. La libertad. Todos contra Todos. Ah, sabes. Ahí está. Sí, de un disco que está online, cualquiera puede poner Alba Iru eh, o Alba Iru Subieta y seguro le va a aparecer un Bad Camp donde está el disco que ella lo, lo grabó y lo puso así libremente para quien lo quiera. Se anda presentando por distintos lugares, la pueden encontrar por Facebook. Incluso nos acompañó en un programa, ¿se acuerda cuando invadimos el estudio de Radio Madres? No, eh, yo estaba. Usted estaba siempre no. en los ductos de ventilación, claro, transmitiendo no de los ductos de ventilación. Ella nos acompañó un día ahí, a, tocando unas cancioncillas en vivo y charlando. Aparte de cantante, es de todo. Esta chica es actriz, es bailarina, es mimo, es mecánico, es ingeniera agrónoma, es arquitecta. Y bueno, sí, por jajando. favor, ¿está bien? <risa> ya está. Bueno, de la música vamos a la poesía. Aparece la gacetilla excusa de vuelta. <risa> este, tengo Corona de Calor de Rolando Rebagliati. Que se encuentra disponible gratuitamente desde febrero de 2013 para ser leída, impresa o incorporada a bibliotecas virtuales. La segunda edición electrónica en PDF y en versión Flip. Flip es libro Flash. No lo sabía. Del poemario Corona de Calor se puede encontrar, descargar... En rebagliati, Reba, rebagliati es con b corta y doble t punto com punto ar y empiezo de vuelta con las barras y las cosas. No, por favor. Bueno, lo buscan ahí este, en Corona, guión, que es sí. Uno pone en Google y ya está. Cuenta que han agregado links recíprocos de ida y vuelta desde el índice a los poemas y viceversa para una navegación más cómoda por el documento. El epílogo es de María García, incluyéndose también el poema que concibiera Carlos Cúcaro a partir de la edición soporte de papel de. Corona de calor de Rebagliati Rolando Rebagliati Conocido también como Languila Lánguida, Porque hacía un ciclo de ese nombre Y es el momento de escuchar uno de sus poemas Nos llevamos mal haciendo el bien O nos llevamos bien haciendo el mal Malentendido no, milagro Paja no, trigo Cacatúa no ver del paraíso. Duermo mejor debajo de la cama, me como las haches para mi mayor vacío ante la mirada de una bella. Copulo con la bella sin desentenderme de las pocas funciones de mi cargo. Esquivo solo la responsabilidad de consagrarme a la conservación. Nadie ejerció de chosno conmigo. Vigilo mis accesos eventuales de inercia y verdorrea. Isabel Sarli no atinó a incluirme en su desiderata. La disposición de esta escenografía se debe a la creatividad de mi secretario. Suyos los enunciados preciosistas que me abstengo un tanto de explicitar. Él se arrima como accesorio del bien, aunque no pese mal. ¿A la H no se la libera de su botín? ¿Cuándo es redondo un viaje, un texto, un coito, cuándo es redondo?, ¿Cómo juegan la cama y el poeta? No es boñiga todo lo que reluce. Yo tengo algo que ocultar. Por eso escribo. Hay libros y otras cosas. Hay libros. Y otras cosas. ¿Qué cosas? Eh, más poemas de Rebagliati para el próximo. ¿eh? Para el próximo. Sí, me quedaron. Muy bien. Flia, Feria del Libro Independiente y a la de Ya sabemos Qué sí, señor. Eh, Novedad de sábado 12 y domingo 13 de octubre de 2013. 13 aba Flia la plata. 13 aba qué número es? 13. Bien. Frente al rectorado de la universidad, Avenida 7 entre 47 y 48. Las reuniones se están haciendo todos los jueves a las 19 horas en el Centro Hermano Zaragoza, Avenida 53, 53 entre 3 y 4. Está bien eso que hicieron en La Plata de los números que sean correlativos. Pues si no, sí sería un verdadero quilombo, ¿no? Sí, claro, sería complicado. Ah, eh, lo van a hacer en un solo lugar, ¿no? No tengo ni ni más sí, ni idea. El rector Rectorado de la Universidad no, no, no dicen. Generalmente veo que en La Plata aparecen dos fechas. Sí, son dos eh, fechas pero en, en un distintos solo lugar lugares, ¿no? sí. Y después tenemos ¿Tiene más? Eh, Sábado 17 y Domingo 18 y lunes 19 de agosto Flia Rosario Domingo 25 de agosto Flia Seiza desde el mediodía En la Plaza Seiza eh, Ah, me olvidé, Rosario va a ser En la Plaza del Foro, en Montevideo y Oroño Sí, igual este, Yo no estoy muy seguro de bajar La información de ahí Del usuario Flia Capital Porque hay algunas cosas que no son muy este, exactas ¿eh? te ah, cuento sí, sí, el, el usuario pero... de Flia Capital estuvo abusando de la vida <risa> sí. <risa> sí, estuvo abusando de algunas cosas Y este, se tuvo que suspender una Flia Oeste Se pasó para otro día que ya hay otra Flia Medio bardo, pero lo que dijiste me parece que va encaminado ¿eh? Bien, y después se viene en septiembre Flia Oeste Flia Gualeguaychú, Flia Luján Se viene Flia Montegrande, parece que está en construcción Flia Ignacio Correas en construcción ¿Ves lo que te digo? Sí, Flia Chile en construcción Y muchas más Flias en construcción Entre ellas Tierra del Fuego, Lima, Perú y Mendoza Che, contame qué pasó en la última Flia Que se hizo acá en Capital En el Expa del Ay, ¿Por qué no tenemos un solo audio de esa Flia? Sí, Yo sí, porque señor, no tenía ganas Flia 24 Ava Flia eh, No había ganas de grabar ese día No sé qué pasó Yo fui un ratito el domingo, por eso nomás Yo también fui un ratito el domingo y tampoco tenía muchas ganas de grabar Pero tenemos una única nota Que casualmente estaba por ahí y vi que había gente con un grabador Estaban justo grabando a Ana y Ferreira, mire, una amiga de la casa y Luna enladrillada Luna en ladrillada sí señor Y eh, ya que estaban ahí grabando se me ocurrió grabarlos a ellos Como una cosa simbólica ya que ellos están grabando Bien, eh, están representados todos los puestos que grabaron en esta nota y así zafamos de una manera muy caradura con una nota. Tiran un link en donde tiran un link, tira todo. Vamos ah, a escucharlos. Un lujo. Y después de ellos, eh, me parece que se acerca no te escucha. Así de una. Así de una. Bárbaro. Sos y de bípedos.com.ar desde la flía número 24 en el Expa de Life, por algún motivo hoy no grabamos especial así que el público oyente lamentablemente se quedará sin esos fantásticos especiales que hacemos pero en representación de ese especial nos encontramos acá con una gente que está haciendo lo que nosotros hacemos también que es salir, ver, puesto, grabar así que como de costumbre dejamos que se presenten buenas noches, ¿con quiénes estamos? Maricruz, Carolina ¿Y Daniel? Bien, ¿de dónde? Bueno, nosotros en principio somos de, de la revista Orilla Sur, una uh -huh. revista digital que uh -huh. tiene varias secciones, política, teatro, literatura, fotografía, cine, uh -huh. etc. También... ¿Qué que tiene alguna página web, por ejemplo, sí, para sí. ir a ver? Exactamente, es una es? revista digital, es www.orillasur.com ¿Y ustedes vienen por primera vez a la FLIA a hacer cobertura, a grabar, o ya estuvieron en otras FLIAs? En mi caso es la primera vez, ¿Mm? eh, yo también colaboro en el suplemento de género de página, ¿Mm? eh, en la parte de literatura, entonces también me gusta venir y ver nuevos autores, poder difundir desde medios también, tanto alternativos como digamos, ya tal vez más conocidos, eh, poder dar lugar a esta otra literatura que a veces no llega a la feria del libro tradicional o no llega a una librería, ¿no?, eh, también. Bueno, ¿y qué, qué se encontraron en la FLIA? Que, que no encontraron en otros lugares? Bueno, en principio autores que por ahí no tienen la chance de publicar en editoriales más grandes y está bueno que apuesten a editoriales más independientes y autogestivas, y eh, autores también que por ahí conservados pero con otro tipo de, de edición mucho más artesanal mucho más más linda a los ojos muchas veces y que está bueno saber que son producto de, de trabajo independiente autogestivo y eso tiene más valor por lo menos Sí, y una apuesta aparte comunitaria, bueno, recién nos estaban contando en una de las editoriales que cuando tal vez se le dificulta incluso a un autor publicar, el resto de las editoriales en el marco de la FLIA tratan de ayudar eh, aportando cada uno de su lado para que ese libro pueda salir a la luz. Entonces también ese, ese trabajo colectivo está bueno poder reconocerlo de algún modo, que sea visible esto, de que podamos venir y, y que haya un intercambio, no solo del público con. ...con cada stand... ...sino también de los de las diferentes historiales entre sí... ...me parece que está bueno... Esa, esa, digamos, esa, ...que el círculo no se cierra... Digamos, ...como que está en continuo movimiento... Y, bueno, ...y él también, él es de Colombia... Hola, buenas noches... ...bueno, en este momento tengo un proyecto... ...que es Licenciado Pecueca... que ¿sí? pueden encontrar en www.pecueca.wordpress.com en, ...con qué me encuentro en la Feria del Libro Independiente... El primero, el, valorizan el libro como objeto, ¿sí? en la era digital, tener el, un, el libro como objeto, no creo que sea un fetiche, es una apuesta por el, la artesanía del libro, por darle un sentido único. El que me pasó, ¿sí? Cintia, en cambio... Ahora, ese sentido único van directamente ligado al, a la idea del de libro y la producción ¿sí? de la de escritura como un hecho cultural regional. ¿sí? Me encontré con editoriales de Rosario, me encontré con editoriales de Córdoba, me encontré con, con libros hermosos, ¿sí? hechos por gente de Entre Ríos. Entonces, esto, el hecho de que sea regional, provincial, ¿sí? se visualiza. más. ¿sí? Me dicen, bueno, en la capital hay montón está la gran movida ¿sí? pero ellos están allá ¿sí? es una escritura desde afuera que hoy se comparte aquí en la y que ciudad. eligen estar allá también que eligen entonces, estar allá estar desde allá entonces es increíble encontrarse con ya un espectro ampliado ¿sí? la feria en el año 2010 creo que fue la feria de libros en la fábrica de Limpa, ¿sí? me encontré con una feria de libros totalmente capitalina o sea una feria de libros porteña todas editoriales porteñas que hoy no las veo. Esa es otra cosa que me genera curiosidad. En los, la trayectoria de una editorial va de tres a 4 años ¿sí? y tiene una rotación constante. Cambian los nombres y muchas veces cambian hasta las personas. No, las vi, no vi a nadie de otras ferias del libro. Entonces, Bueno, y dentro de la FLIA también encontramos rarezas. Una vez nos encontramos a alguien que vendía papel higiénico con poesías. Eh, ¿Ustedes qué, qué se encontraron? A ver, a ver, ¿vieron algo que les llamó la atención así? Que dijeron, esto solo lo, lo puedo ver en un lugar así. Eh, yo, la verdad, hasta ahora no tuve la suerte. de, <risa> Pero sí, digamos, lo que hay, que no hay otra feria, es esta oportunidad de... De, por ejemplo, la comida más, más orgánica, más vegetariana Que eso está bueno, digamos Que hay feria artesanal Y en realidad que yo también respeto mucho la FIA Es que siempre está como apoyando a, a como causas eh, digamos sociales, a las luchas sociales. Ahora en este caso está en el Padelay, que es un espacio de Buenos Aires que está con un conflicto y los compañeros están acá apoyando, en la sala Alberti también lo apoyaron, creo que eso también es algo que, que hace a la FLIA bastante especial. Muy bien, bueno, no nos queda más entonces que agradecerles por ser nuestros representantes de la FLIA hoy eh, y contarnos todo esto que les está sucediendo. No, gracias a ustedes y bueno, vamos a estar escuchándonos entonces.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 Buenas tardes, Postergate. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué sí. tal? Buenas tardes. Sí, mira, eh, yo te llamo estoy medio complicado, ¿sabes? Me enteré de su servicio y nada, ayer que viste que quedé con unos amigos. Dígame su número de socio, por favor. Es 44708093. Mm -hmm. Hm. Mm. ¿Me tenés? Sí, sí, lo tenemos acá. Bueno. Dígame bueno. cuál sería el de asunto. Mira, eh, yo arreglé a comer, ir a comer con los muchachos. Pero la verdad, viste, que... No, tengo que salir con una minita, viste. No te voy a explicar tanto. También, quiero postergarlo, también. viste. No quiero quedar mal porque ya lo vengo, viste. Me encantaría que lo puedan hacer ustedes. ¿Ustedes lo pueden hacer? Muy bien, sí, lo entendemos. Genial. Serían 50 pesos. Bueno, bueno, 50 pesos. Sí. Cash. Eh, de ser posible, ¿tiene el número de tarjeta? Qué bárbaro. No, no, cuento con tarjeta. Eh, pero bueno... No sé cómo puedo cómo podemos hacer. No, no, 50 pesos. 50 pesos. Bueno. Está sí. bien, está bien, está bien. Listo, muchas gracias bueno. por utilizar nuestros servicios. Evadite. Y viví una vida plena. La gente de No te escucho Que no están bien estos muchachos ¿eh? No, nunca lo estuvieron No, ahora andan de gira, se van a ir de gira, miren Están publicando en Grativiajes Ahí garroneando viajes porque no quieren irse a dedo por la ruta Así que están viendo a ver quién va para el lado Así a ver si lo llevan ¿Cómo sabes tanto de ambas porque cosas? Porque lo publican en Facebook y uno lo ve porque los tiene ahí de, de, de gente amiga de sí. Facebook y eso Está bien Así, eh, bueno, no, no quiero terminar este programa sin presentar al hombre que es un hito en la radiofonía argentina, el señor Paulo Giacobbe. Muchas gracias, yo no quiero dejar pasar un segundo más sin presentar al hombre de las balas luminosas, el señor Catriel Fernández. Y como de costumbre, llegamos un poco tarde a todo. Mire quién está en la puerta. Sí, eh, vamos a presentar los libros en lo de Egito? eh Calculo que sí, estamos ya, ya tenemos fecha, así que próximamente se vendrá la difusión. Es nuestro cumpleaños o el cumpleaños del Refugio de VIP Ya va, ya Cuatro va. Cuatro años, ya va. Che, uh, me olvidé, tenemos que desatar a Máximo. Ay, bueno, dale, dale. Last Rambler